Es tanto lo que decía, te quiero más que a mi madre que fui de tu brazo un día, delante de los arcares. Y luego, ¿qué ha sucedido? ¿Quién de mí te separó? ¿Qué sombra es la que ha venido y se ha puesto aquí entre los dos? de lo que me está pasando yo no me quiero enterar, prefiero vivir soñando a conocer la verdad que no me quiero enterar no me lo cuente vecina no ves que lo sé de más y tengo dentro la espirina y tener de mi compasión tener de mi caridad Quiere enterar Anoche seguí tus pasos Hasta donde vive ella vi como la besava junto a requicio de la puerta, me puse blanca de luna cuando te escuché decir: ¿Cómo nadie te acareo? Mi arma te quiero yo a ti. De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 que tengo un corazón que no se quiere enterar que no me quiero enterar del hierro que estoy cautiva ay no ve que lo sé de más y estoy más muerta que micaria porque tengo con corazón que no se quieren te